Volvemos al foro de economía social. Allí está nuestro cronista de exteriores, Maurito Monteiro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lautaro? Muy bien. Buen día para vos. Bueno, sí, se sigue desarrollando el segundo foro de integración de la economía social aquí en el Hotel UNIT. Nosotros nos alejamos un poquito para hablar unos minutos con ustedes. Y lo que está pasando es que están exponiendo algunas cooperativas de trabajo. Sobre todo el trabajo diario que hacen y también algunas eh, eh, eh, cooperativas escolares que también están participando de este foro. Después hay, hay mutuales, hay otras cooperativas de servicio, hay muchas cooperativas de trabajo que eso quizá nos interesa、eh, más cercanamente a nosotros como, como cooperativas de comunicación. Y la verdad que fue interesante porque en el panel estuvieron hablando,、eh, estuvo compuesto el,、eh, compuesto el panel por Rodrigo g e n o n i que es el secretario de. Del de Centro de e m p l e o s de Comercio, María Elena González, que es la titular del INAES,、eh, también Carlos Santa Rosa como vicepresidente de FEPANCO y Ariel Rauschenberger como ministro de, de, de, de Gobierno de Derechos Humanos y también candidato a diputado nacional y como representante del gobierno provincial.、Eh, to, todas las personas que te nombré、eh, hicieron hincapié en qué va a pasar en,、eh, de aquí en adelante con el futuro de las cooperativas. Si hay un cambio de gobierno a nivel nacional. Ese fue el eje central de los discursos, porque、eh, estas construcciones cooperativas, colectivas, muchas de ellas autogestivas, p o d í a n llegar a tener o peligrar su funcionamiento en el caso de que、eh, se cambie el color político a nivel nacional, y por supuesto que algunos. Algunas personas de estas hicieron alguna autocrítica o este, hicieron alguna, alguna vinculación a l g u n a s cuestiones que desatendieron durante un tiempo a esta parte. Pero querías compartirles、eh, un, unos segundos de la intervención que hizo Ariel Rauschenberger, que nos pareció interesante, más allá de、eh, lo discursivo y este, de, de las palabras que utilizó, que también hizo hincapié en lo que puede pasar a nivel nacional con este, la irrupción de la ultraderecha. Eh, en, en el país y vinculó el cooperativismo con、eh, la construcción de memoria y verdad y justicia. Que no es habitual que eso pase, pero me pareció interesante poder compartirles algunos minutos de Ariel Rauschenberger. Cuando ustedes crean conveniente, escuchamos. Lo escuchamos. Felicitarlos por, por lo que también están、eh, construyendo día a día, porque así como memoria y verdad y justicia se construyen todos los días y cada día. El cooperativismo y el mutualismo también es una, una lucha permanente. Y también esto: que los derechos se conquistan, pero no son para siempre. Yo creo que hay que defenderlos todos los días. Y creo que estamos en este foro porque entendemos que hay un derecho al cooperativismo y al mutualismo que se ha conquistado, que quiere seguir creciendo, que no quiere retroceder, que quiere avanzar. Así que yo les agradezco mucho la, la invitación, los felicito nuevamente por iniciativa. Y entre todos estamos construyendo más cobrativismo y más mundialismo. Muchas gracias. Bueno,、eh, me pareció interesante, más allá de lo discursivo, este, vincular esto con una lucha Eh, de muchos años en el país y hasta, que, y, hasta, y hasta una situación que se está discutiendo hoy en día después de lo que pasó en la legislatura porteña con este, entre comillas, homenaje a los genocidas en la, en la Argentina. Me parecía importante que un ministro de gobierno, candidato a diputado nacional, pueda vincular el trabajo cooperativo y la lucha cooperativa. Con、eh, lo que nosotros conocemos como Memoria, Verdad y Justicia, que es una lucha de las organizaciones de derechos humanos.、Eh, me p a r e c e interesante poder compartirles. Mientras tanto, continúa el foro desarrollándose aquí en el Hotel Unite. Gracias, m a u r i t i o En cualquier momento volvemos con vos. Bueno, Hasta luego.